Hoy es un día bien emocionante para mí Me siento más que privilegiada Me siento honrada De poder estar aquí No tan solo presentándole mi producción musical Sino adorando junto a ustedes A un solo Dios A un solo Dios que Por su gracia estamos aquí Al Dios Que en medio de mi desierto En medio de nuestras circunstancias Nos abraza y nos revela su misericordia nos enseña y nos demuestra su incomprensible amor gracias Señor gracias Jesús yo empecé a cantar en el ministerio de adoración de mi iglesia fue un tiempo bastante interesante donde no tenía conocimiento alguno musical Y con todo eso, mi padre, mis padres confiaron en mí y me lanzaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue en el ministerio de adoración donde pude crecer, no tan solo musicalmente, sino espiritual. Fue allí donde Dios comenzó a revelarme su palabra, donde Dios comenzó a brindarme canciones para adorarle y exaltar su nombre. Y es por eso que quiero que adoren junto a mí esta próxima canción que se llama En Tu Presencia Habitar. ¿Por qué En Tu Presencia Habitar? Porque es allí el mejor lugar donde podemos estar. Es allí nuestro deleite, nuestro tesoro, donde podemos estar cerca del Maestro y cantarle a sus pies y que nuestra adoración suba como olor fragante. Así que acompáñeme. a cantar en tu presencia cuando abro mis ojos Tu gloria y majestad me abraza tu gracia y me ayuda al caminar, me belito en tu belleza, me asombra tu grandeza, tu incomprensible amor. presencia vital Si levantamos un cántico de oración Un cántico que salga de tu corazón